Atardecer del 14 de agosto de 1979, Carlos Arguello, de 44 años, quien trabaja como jefe de almacén en el central azucarero Las Majaguas, cercano a la población de San Rafael de Onoto, en el estado portuguesa, se apresta a regresar en su moto a la quinta, centro administrativo de Lian, donde se aloja. Ya ha recorrido poco menos de la mitad del trayecto por un camino solitario y penumbroso, cuando a cierta distancia observa al borde de la carretera a una mujer joven y de buena figura. Viste una especie de bata, como la que usan los indígenas, de color grisáceo, y su larga cabellera es muy negra. Como ya es casi de noche, Arguello detiene la moto y pregunta a la mujer hacia dónde se dirige. Con voz suave ella contesta que, hacia el centro L, un parcelamiento habitacional como a dos kilómetros de distancia. Arguello se ofrece para llevarla, y poco después, con la mujer sentada tras él, marchan rumbo al parcelamiento L. Al rato ella comienza a silbar una extraña tonada, con cadencias que parecen ser de origen indígena. Justo entonces se apagan las luces de la moto y su motor deja de funcionar. Arguello aún lo ignora. Pero junto con la pasajera que silba, ha subido a su moto el más allá. Unión Radio presenta... Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Arguello, experto mecánico, logró que el motor encendiese, no así las luces. Al resplandor de lejanos e intermitentes relámpagos, reinició la marcha con su extraña pasajera, quien de nuevo había comenzado a silbar. Poco después, la moto se detuvo. Una vez más, Arguello logró que el motor funcionara. Tenso por aquellos repetidos e inexplicables inconvenientes y también por el insistente silbido de la mujer, Arguello al fin divisó las luces del asentamiento. Fue entonces cuando inexplicablemente la moto se coleó en un lodazal y al maniobrar, piloto y pasajera cayeron al piso. Aturdido, Arguello se incorporó y comenzaría a mirar a su alrededor temiendo que la mujer con el golpe hubiese perdido el sentido. El extraño silbido le hizo levantar la vista y pudo ver a su pasajera caminando como a unos cincuenta metros más adelante. Pero aquella silueta, aunque distante, lucía mucho más alta. Altísima, tanto que su apariencia era aterradora y su silbido parecía venir ahora de todas partes. Impresionado, Arguello quiso encender la moto, pero no le fue posible. Y cuando levantó la vista, aquella sobrenatural y gigantesca figura había desaparecido. Sumamente impresionado, Carlos Arguello, a duras penas, logró llegar hasta la quinta donde se alojaba. Allí contaría lo ocurrido a los otros inquilinos, siendo entonces cuando por boca de uno de ellos se enteró de que la mujer a quien había subido a su moto era una misteriosa aparición conocida como la silbona y que frecuentemente se materializaba en aquella vía aceptando las colas que le ofrecían choferes de autos y camiones ya en los vehículos aquella mujer comenzaba a silbar su extraña tonada y casi de inmediato ocurrían los accidentes algunos leves como en el caso de argüello otros bastante más serios y hasta con pérdida de vidas con asombro Arguello se enteró de que eran cientos los casos que habían ocurrido con la extraña mujer como protagonista. ¿Explicaciones? Podría suponerse que la joven fuese alguna demente, pero... ¿Y los muchos e inexplicables accidentes? ¿Las fallas en los sistemas eléctricos? ¿Luego la súbita desaparición de la silbadora y aquel aterrador agrandamiento de su estatura? El caso que nos fue relatado por uno de los protagonistas, persona madura, seria y responsable, curiosamente tiene sus paralelismos con otros muy similares ya relatados en este programa y que ocurrieron no solo en Venezuela, sino en Haití, Chile y Argentina. Por coincidencia de hechos, hemos considerado oportuno hacerlo conocer a los escuchas de este programa. Unión Radio presentó